Her、radio Show. Buenas noches, buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal, y bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, les saluda a su amigo Dark Neruda, si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas.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 Eso que hace que se muevan nuestros corazones y que le llamamos metal pesado. Así que bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a tener un programazo. Vamos a tener cositas clásicas. Vamos a estar escuchando un poco de algunas cosas que acabaron de salir esta semana. Que queremos compartirlas con ustedes también. Así que vamos a tener、eh, música de la nueva generación y vamos a tener también metal en castellano como todas las semanas. Así que póngase cómodo, súbale el volumen porque Heavy Metal Bunker Radio Show acaba de comenzar. Bien, mi gente, recuerde que usted nos puede sintonizar directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. A través de metalpr.com, simplemente entra en esa dirección,、eh, le dan radio y ahí aparece la barra, le da play y automáticamente podrá escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show y toda la programación de Heavy Metal Mansion.、Eh, pero si usted tiene la aplicación TuneIn, usted puede buscarnos como Metal Pr. Y ahí apareceremos también en Tunin y podría escucharnos a través de la aplicación. También puede entrar directamente a la página de la avanzada m e t a l i c a n e t y ahí estamos、eh, transmitiendo simultáneamente、eh, con bases en República Dominicana y de hecho tienen hasta un chat en su.、Eh, En su página, que pueden entrar allí y compartir con、eh, diferentes personas que nos sintonizan desde allá. Así que no hay excusa para usted no sintonizarnos porque tenemos alternativas. Ok, muy bien, mi gente. Además de metalpr.com y de avanzadametallica.net, hay otro grupo de emisoras hermanas que también se han unido con nosotros.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 A las 12 del mediodía, desde Madrid, España. También tendremos a metalcorrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde, desde México. Tendremos a frecuencia online radio.com que transmitirá todos los lunes a las 22 horas, desde Buenos Aires, Argentina.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 Eh, confabulado para llevar la palabra del metal pesado a través de todo Latinoamérica y España. Así que si usted quiere saber qué emisora,、eh, qué días y qué horas、eh, se va a estar transmitiendo Heavy Metal Bunker en su país o en su área, entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí aparece、eh, toda la agenda. De las emisoras, los días, fechas, dirección y todo lo que usted necesita saber para poder sintonizarnos durante la semana. Ok, Muy bien. Habiendo dicho esto y habiéndolos orientado, vamos a comenzar con lo que nos interesa, que es la música. Y hoy ya comenzamos con nuestro despegue. El despegue de esta noche fue. clásico clásico clásico y despegamos con nada más y nada menos que con el señor in bay malstein de su álbum marching out de 1985 un álbum que esta semana estuvo cumpliendo 35 aniversario desde ese día que fue lanzado al mercado Y de ese álbum, que es una obra maestra, estábamos escuchando el tema I'll See the Light Tonight. En la voz de nada más y nada menos que de Jeff Scott Soto, un descendiente de Boricua, ¿verdad? un compatriota puertorriqueño, que en ese momento pues, fue el cantante de Invay m a l s t i n haciendo un trabajo simple y sencillamente. Espectacular, así que ahí lo teníamos. Empezamos la noche con i n v e y Malstein de su disco Marching Out que estaba de cumpleaños durante esta semana. ¿Okay? Bien, pero vamos vamos a continuar con los cumpleaños. Esto no para y vámonos con otra banda que es una de las mimadas, una de las bandas más、eh, aclamadas hoy día en el mundo del metal pesado y que esta semana también. tuvo、eh, Su álbum en aniversario, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Iron Maiden, que en el 1986 lanza el álbum Somewhere in Time,、eh, cumpliendo esta semana 34 años desde ese lanzamiento. Así que vámonos, vámonos con las doncellas de acero, vámonos con Iron Maiden y esto se llama Stranger in a Stranger Land. La radio online del rock se llama Asalto Mata Radio Rock.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 Y ya comenzamos con nuestro despegue en la noche de hoy. Y comenzamos con nada más y nada menos que con Mr. Invay m a l s t i n de su álbum Marching Out, que está de、eh, celebración de sus 35 a n i v e r s a r i o de haber sido lanzado al mercado. Estábamos escuchando el tema I'll See the Light Tonight. Y nos fuimos con nuestra primera intervención musical con otro cumpleañero que era nada más y nada menos que Iron Maiden. De su álbum Somewhere in Time, que fue lanzado en el 1986, también está de celebración de sus 34 añitos de haber sido lanzado al mercado. Que、dicho sea de paso,、eh, este yo me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que es el álbum de mayor éxito comercial de Iron Maiden. Eso no necesariamente implica que sea el mejor disco、eh, o quizás el más aclamado y reconocido dentro de la comunidad、eh, metalera, pero definitivamente fue el álbum que más.、Eh, acogida Comercial tuvo en aquel momento、eh, donde ya teníamos MTV y donde ya estaban los videoclips haciendo un papel importantísimo en lo que era, ¿verdad? La, la,、eh, lo que era la difusión tanto de la música como de las imágenes de las bandas.、Eh, así que esto es un extraordinario álbum,、eh, Somewhere in Time, lanzado en el 1986. Pero después nos fuimos con otro cumpleaños. Esto está lleno de, de, de cumpleaños, de bombas y、eh, hay muchos globitos por ahí, confetis, e s p a n t a s u e g r a s y por ahí ya mismito trae los piscolab. i Teníamos a nada más y nada menos que a ACDC de su álbum The Razor Edge que también esta semana estuvo cumpliendo 30 años de lanzamiento. De ese álbum estábamos escuchando el tema Money Talks. Un muy, muy buen álbum de ACDC lanzado en 1990. Así que ahí teníamos estas eh, extraordinarias eh, bandas en sus cumpleaños. Bien, vámonos entonces. Vámonos con, con algo nuevo. Esto es algo que me hicieron llegar.、Eh, Esta misma semana, y, y algo que me me sorprendió, pero me gustó a la misma vez. Eh, eh, quiero compartir con ustedes una banda que se llama Abstract Symphony. Abstract Symphony es una banda que surge en el 2003.、Eh, ellos son de Chile. Y en el 2008 lanzan un demo, en el 2015 lanzan un, un single. Y en el 2017 lanzan su primer álbum que se llama Out of the Ashes into the Light.、Eh, todos los miembros de esta banda、pues、eran miembros chilenos. Sin embargo, en el 2020, tan, tan recién como la semana pasada, lanzan un nuevo single que se llama The Hidden Empire. Pero para mi sorpresa, el cantante de este single no es el cantante original de la banda, sino que es nada más y nada menos que Mark Balls. Sí, ese mismo. El Mark Balls que cantó con Invay m a l s t i n que también cantó、eh, con su banda Ring of Fire, pues、eh, cantó, ¿verdad? No sabemos. ¿verdad? Si es una mera colaboración o si Mark Bowles va a continuar colaborando en un disco、eh, futuro, pues eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Abstract Symphony es una extraordinaria banda de power metal con, con cierto saborcito progresivo y que Mark Bowles en este single hace un trabajo espectacular. Así que quiero compartir con ustedes, si esto es desde Chile. Abstract Symphony y el tema t h e Haydn Empire. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estás escuchando Radio Enisma desde Santiago de Chile para el mundo. De regreso, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, eso que estábamos escuchando、eh, es la banda Abstract Symphony. Como les dije, ahorita Abstract Symphony es una banda de Chile que ya había lanzado en el、eh, 2017 su primer álbum. Y este, esta semana, que recién acaba de pasar, pues lanzaron un nuevo single.、Eh, pero este single lo lanzaron con nada más y nada menos que con el señor Mark Balls en la voz. Eh, que todos ustedes conocen, Mark b a l fue el cantante de Invay m a l s t e n y fue el cantante、eh, de su proyecto、eh, Ring of Fire y de varias colaboraciones y varios、eh, otros proyectos en los que ha participado. Un excelente cantante.、Eh, y dicho sea de paso, en este single simple y sencillamente se vota una voz espectacular en ese, en ese disco. Así que eso era lo que teníamos, un single. Desconocemos si Abstract Symphony va a lanzar un álbum eh, próximamente, eh, si ese álbum va a contar con Mark Balls、eh, como colaborador. Esa información simple y sencillamente la desconocemos. Si la conseguimos en el transcurso, después para el otro programa, podemos compartirla con ustedes. o ¿okay? k Así que ahí teníamos a Abstract Symphony de Chile con Mark Balls en la voz. Después nos fuimos con los clasiquísimos y la legendaria banda Man o War de su extraordinaria obra de arte Fighting the World, que fue lanzada en 1987. Estábamos escuchando el tema Carry On. Así que ahí teníamos un poco de leyenda. Bien, quiero compartir con ustedes algo también nuevecito que acaba de salir esta semana. Una de mis bandas tops de siempre. Y estamos hablando de Aceb. Aceb acaba de lanzar un single、eh, o un adelanto, ¿no?、Eh, que es, dicho sea de paso, también un videoclip que se llama The Undertaker. Este, este tema va a ser parte de lo que será su próximo álbum que llevará como nombre To Mean To Die. Este álbum está proyectado para salir el 15 de enero del 2021 y ya nos dieron un adelanto que se llama The Undertaker. Así que quiero compartir con ustedes. Los dejo con ACERS. He works all day and d h i n k s all night. He loves the dead, they are his life. No mortal can escape his plan. He sifts us all as grains of sand. And then one day, he too shall pass. And as he's dying, death will laugh. a m e Nuestra aplicación en Google Play o buscarnos en las aplicaciones t u n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. s、sí, i mi gente, estamos de regreso. We are back aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos y saludos a todos los que nos han recién、eh, sintonizado. Bien, eso que estábamos escuchando,、eh, compartiendo con ustedes, era lo más reciente de los alemanes hacer.、Eh, acaban de lanzar un single de nombre The Undertaker,、eh, que este single va a ser parte de lo que será su álbum To Me to Die, que está proyectado para ser lanzado el 15 de enero del 2021. Un tema que me gustó bastante, aunque tengo que decir que el videoclip me fascinó. El videoclip así, medio medio creepy. Este, el s t personaje así, medio Joker. Este, este, ¿verdad? El, el, el ser un, una persona que trabaja en los cementerios y entonces se enamora de, de, del cadáver. Entonces, está chévere, está, me gustó bastante. Eh, muy bien para h a c e r en octubre, ¿verdad? Que es el mes de las la brujas y de las cosas tenebrosas.、Eh, así que eso era lo nuevo de Acep the Undertaker. Después nos fuimos con Megadeth. De su álbum Distopia del 2016, estábamos escuchando el tema Bullet to My Brain. Un muy, muy buen tema de un disco que me gusta mucho. De Megadeth,、eh, así que eso era lo que teníamos en esa intervención. Bien,、eh, vamos a compartir con ustedes algo que, que me llegó también esta semana.、Eh, estamos hablando de un single que grabó el guitarrista Andy Díaz-Somina. i、eh, eh, Andy Díaz-Somina i es un guitarrista. Que se ha dedicado pues, a participar en varios proyectos. En realidad, como que no tiene una banda específica, sino que ha hecho、eh, muchas composiciones, arreglos,、eh, diferentes proyectos, ha participado, colaboraciones. Y grabó un single que se llama En Sound by Choice.、Eh, lo interesante de este、eh, single es que el tema es un Doom. Pero un epic Doom de estos bien arrastrados, de estos bien, bien Candlemas en sus primeros años.、Eh, y para、eh, completar el, el, la cuestión de ser un Doom, incluyó como cantante de este tema a nada más y nada menos que a Robert Lowe. Robert Lowe, q u e fue cantante de Candlemas y fue cantante también de Solitude Alternals y ahora es el cantante de Tyrant. Que también ha tomado una curva、eh, un poco más hacia el Doom、eh, con la voz de Robert Lowe. Y me sonó muy, muy interesante porque nunca había escuchado a Andy g i l l e r Sominat、eh, tocar eh, Doom de ese, de ese tipo, ¿verdad? De Doom oscuro, épico. Y me gustó, bueno, yo, el que me conoce sabe que yo soy un、eh, fanático de lo que es el, el Doom Metal, del Doom Épico Oscuro. Y ese tema me gustó muchísimo y quise compartirlo con ustedes. Así que los dejo con、eh, Andy DJ i s o m i n a y su tema I'm Somber e d by Choice, con nada más y nada menos que Mr. Robert Lowe.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 Las 24 horas del día estás con el túnel rock. We're back, people. We're back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues fue, fueron f u e unas cositas oscuras, así como me gustan a mí del Epic Doom. Y、eh, nos fuimos con un tema del guitarrista Andy Dijersomina. Um, que lanzó un single que se llama En Time by Choice. Y el cantante de este tema, pues fue nada más y nada menos que Mr. Robert l o w、eh, que lo tuvimos aquí en entrevista hace,、eh, a finales del año pasado. Él es el actual cantante de Tyrant, fue cantante de Candlemas y también fue cantante de Solitude Art Turns. Eh, así que está muy, muy bueno. Aquellos que nos guste la, la vena oscura del heavy metal, pues me gustó bastante. Después nos fuimos por esa misma línea. Nos fuimos con Candlemas. De su álbum、eh, Candlemas del 2005, nos fuimos con el tema Witches. Este álbum es con la voz de Mr. Masaya Markling.、Eh, Este álbum se graba cuando、eh, Masaya se va y regresa a la banda. Entonces lanzan este álbum que me parece que es un álbum extraordinario. Es lo último que Masaya Marklein graba con Candlemas, lamentablemente. Pero es un muy, muy, muy buen disco. Así que ahí lo teníamos el tema Witches, ya que estamos en octubre, dedicada a todas mis amigas brujas. Muy bien. Vamos ahora a compartir un tema、eh, que es un tema tributo、eh, y, y es un tema que trae una historia. ¿no? En el 2004 en Venezuela se intentó hacer un tributo a Mr. Paul Gilman. Aquellos que conozcan a Paul Gilman saben que Paul Gilman pues, es una leyenda en lo que se refiere al heavy metal en Venezuela. Eh, no solamente fue el cantante de Arcángel, tuvo una carrera solista,、eh, fue el creador del Gilman Fest y promotor y productor, Y ha estado involucrado en básicamente todo lo que tiene que ver con el metal pesado en Venezuela. Pero en adición a la cuestión musical, Pues Paul Gilman también ha estado muy involucrado. En lo que es la política de Venezuela,、eh, siendo parte de lo que、eh, se consideraba, ¿verdad? O se considera la revolución bolivariana, primero bajo Hugo Chávez y después bajo、eh, Maduro. Y esto ha hecho que Paul Gilman, pues, por sus ideales con el gobierno, pues ha hecho que、eh, algunos colegas de la industria de la música. Pues no lo vean con buenos ojos. En el 2004 se intentó hacer un tributo que iba a llevar como nombre Tributo al Guerrero. Y varias bandas、eh, pues iban a participar, tomando vela cada banda un tema de los que、eh, había interpretado Paul Gilman durante su carrera. Sin embargo, esto simple y sencillamente、eh, quedó en nada.、Eh, Hay muchos detalles de un lado y del otro, eso no es lo importante. Lo importante es que el, el tributo no se dio, y no se dio por razones de ideología política, más que por diferencias musicales. Mucho de ese material se perdió, mucho de ese material se reclamó por algunas de las bandas porque no quisieron que se、eh, llevaran a la, ¿verdad? A, la, a la luz pública. Eh, y entonces,、eh, tan reciente, algunos de estos、eh, materiales, algunos de estos temas se comenzaron a sacar、eh, para poder lanzarlo, ya sea、eh, a través de YouTube o a través de las páginas de las bandas. Y ese es el caso de este tema que vamos a estar interpretando、eh, con ustedes. Esto es un tema、eh, que lleva por nombre El Tirano Aguirre, que es parte de lo que fue el álbum. Escalofrío de 1999, perdón, de 1993、eh, de Paul Gilman. La banda que interpreta este tributo se llama Nowhere Band,、eh, de lo que sería tributo al guerrero. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema El tirano Aguirre. Música Del metal en Puerto Rico, pudo metal desde el 2001, reconocida mundialmente: metalpr.com Heavy Metal Match. Mi gente, de regreso estamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, eso que estuvimos escuchando, pues era、eh, nada más y nada menos que un tema tributo a Paul Gilman que le hizo la banda The Nowhere Band en Venezuela. De lo que en el 2004 iba a ser un álbum tributo a Paul Gilman que se iba a llamar Tributo al Guerrero, pero que no se logró dar. Y、eh, en el 2020 pues, salieron algunos de estos temas a la luz pública. Y el tema que estábamos escuchando era El tirano Aguirre. Ese tema estaba incluido en el álbum Escalofríos de Paul Gilman de 1993. Y la interpretación fue magistral. Lo próximo que estábamos escuchando era nada más y nada menos que b a r ó n Rojo, la leyenda del metal español, los papás de los pollitos. De su álbum Volumen Brutal de 1982, estábamos escuchando el tema Resistiré. Un temazo de cuatro pares. Que se ha estado utilizando políticamente por ahí, no solamente en España, sino en diferentes lugares donde el pueblo de alguna manera Pues no está muy contento con sus gobiernos. Y、eh, tan reciente como la semana pasada,、eh, José Luis Campuzano, mejor conocido como el Cherpa, excantante y ex bajista de, de Barón Rojo, Pues hizo unas expresiones en términos de este tema.、Eh, algo así como que si. Si tú crees en este, lo que dice esta canción, pues debería ¿verdad? estar en contra del gobierno. Y, y si no está en gobierno, entonces eh, eh, no crees en lo que dice esta canción. Una, una cosa de esa. Así que ni corto ni perezoso sabrán que en las redes sociales le cayeron chinches. Unos lo apoyaban, pero otros lo masacraban. Así que cada cual con lo suyo.、Eh, es bien importante hacer esta salvedad:、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show. Igual que、eh, Heavy Metal Mansion Metal Pr.com, punto y también voy a incluir a、eh, la avanzada Metallica.net punto y todas las emisoras que han estado con nosotros、eh, difundiendo el programa. Nuestro programa es para difundir música, es para difundir arte. A mí no me importa si el mensaje que quiere llevar la canción X es de izquierda, es de derecha, es capitalista o es comunista. Eh, si es buena música, lo vamos a difundir. Igual que no nos importa si es cristiana o si es atea o si es lo que sea. Si es buena música, lo vamos a difundir. Esto es un programa de arte, de música, del arte y la música que nos apasiona, que es el metal pesado. Nosotros ni fomentamos, ni apoyamos, ni rechazamos ideologías políticas en este programa. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Que、eh, quede muy claro. Aquí hemos puesto canciones que están en contra de los régimen y otros que han estado a favor. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es difundir y apoyar la música que tanto nos apasiona, ¿ok? Habiendo dicho esto, vámonos con una banda que en un momento dado también se puso medio protestosa en la música. Y vámonos con los papás del trash metal Metallica de su álbum Unjustice for All, Dyer's Eve.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 Eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que Metallica de su álbum u n Justice for All de 1988. Estábamos escuchando el tema Dyers y un temazo de cuatro pares de los papás del trash metal. Les guste a quien les guste y al que no les guste, bueno, no podemos cambiar la historia. Y lo próximo que escuchamos después de Metallica era nada más y nada menos que la banda argentina Tano Romano. Tano Romano es esta banda、eh, que están en específicamente en La Matanza Buenos Aires, Argentina. Ellos se formaron en el 2010 y en el 2017 lanzan su primer álbum de nombre Uno. Y ahora en el 2020, tan reciente como el 11 de septiembre, lanzaron su más reciente álbum, Librarse y Existir. Un extraordinario álbum.、Eh, desde que llegó a mis manos le he dado oído, oído y me gusta mucho.、Uh, mucha más madurez en los arreglos, en las composiciones, en la ejecución, en la producción. Me gusta mucho, suena más agresivo, un poco más crudo. Así que bravo, p o u l Tano Romano. Y、eh, de su más reciente álbum, que, que lleva como nombre Librarse y Existir del 2020, estábamos escuchando el tema Otro Infierno Más. Muy, muy buen tema, que me gustó mucho. Bien. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Ya mis 120 minutos、eh, que me concede Heavy Metal Mansion se me agotaron. Pero la semana que viene, no se olvide que el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Estaremos de vuelta, estamos de regreso con otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que la semana que viene nos volvemos a encontrar en metalpr.com y en avanzadametálica.net. Recuerden que también los jueves, todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Este servidor Dark Nerudas、eh, estará en AZ Rock con el programa AZ Loud a través de AC r o c k Radio.com. 60 minutos de puro metal pesado para comenzar el fin de semana. Así que ya lo saben, los domingos a las 7 de la noche en Heavy Metal Bunker Radio Show y los jueves a las 10 de la noche en AC r o c k Radio.com. Bien, mi gente,、eh, yo los dejo.、Eh, espero que tengan una excelente semana. Como les digo todos、eh, los domingos,、eh, protéjase mucho, cuídese, protéjase usted y proteja a su familia. Yo les deseo una muy buena semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Así que.